El domingo se celebró en Romo, en Gecho el Munduko Arrosak, un evento que se hizo fuerte en el barrio de San Francisco de Bilbao y que lleva varios años desarrollándose en los distintos barrios de Gecho. El Munduko Arrosak es mucho más que un concurso de paellas. Es un lugar de encuentro para que hombres y mujeres de distintas culturas, razas y países compartan su voluntad de compartir, de celebrar, de reivindicar un mundo sin fronteras. Vivimos un momento oscuro, En menos de un año el presidente de los Estados Unidos ha destrozado lo poco que quedaba del multilateralismo. Ha estigmatizado al migrante. Ha hecho saltar por los aires la libertad de expresión, los avances en la igualdad de género y en los derechos de la comunidad LGTBI+. Un movimiento fascista campa ya a sus anchas por el mundo con la complicidad de los países que conforman ese norte que hace mucho que dejó de ser el faro de Occidente. Y llevamos más de dos años presenciando en directo el genocidio, el exterminio sistemático y televisado del pueblo palestino. El gobierno sionista de Israel perpetra ante nuestros ojos una limpieza étnicas que se ha llevado ya por delante las preciosas vidas de miles de niños y niñas, de mujeres y de hombres, inocentes todos, con el silencio cómplice del resto de la humanidad. Tiempos oscuros, sí. Tiempos terribles que aún así brindan la oportunidad de acelerar el despertar de las conciencias libres que estaban dormidas. Pequeños destellos de luz se abren paso sin embargo, como en el acto de Munduca Rosac de, de Romo de este domingo. Destellos que se apreciaban en las miradas de todos y todas las que celebramos el pasado domingo la vida en medio de la muerte.